abrieron la preinscripción para participar de una nueva diplomatura en la UNLP. La Facultad de Informática abrió la preinscripción para cursar la diplomatura en deportes electrónicos. La nueva propuesta está destinada a quienes hayan finalizado la escuela secundaria y de forma particular a estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. La carrera busca que el diplomado tenga una visión del ecosistema de los deportes electrónicos, es decir, sobre los jugadores, equipos, organizadores, comunicadores, entrenadores, publicidad, entre otros aspectos. La preinscripción permanecerá abierta hasta mañana de forma online a través de la web de la universidad. Realizan jornadas de vacunación en Ensenada. Según detallaron, les vecinas podrán acceder a una posta de vacunación móvil que estará en distintos barrios durante esta semana de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy la jornada estará en la Unidad Sanitaria del Molino en Calle 5 y 14. Se brindarán primera, segunda y tercera dosis libres para mayores de 5 años y cuarta dosis para mayores de 18 años. Asimismo se aplicarán las vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos, así como también la vacuna para la gripe. Cabe destacar que además los interesados podrán controlarse la presión arterial. Un servicio que informa más cerca. Agenciarios bonaerenses se manifestaron frente a Gobernación. La Asociación Civil de Agencieros y Anexos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires marchó ayer del Instituto Provincial de Lotería y Casinos a la Casa de Gobierno Provincial para elevar una serie de demandas. De acuerdo a lo expresado por medio de un comunicado, reclaman el mantenimiento de la Terminal Cero, eliminar la subganancia y piden participación de la venta pago en relación al juego online, entre otros puntos. Tras el reclamo, los trabajadores se llevaron un compromiso de reunión con el jefe de gabinete, Martín Isaurralde, a realizarse el 22 de septiembre. La temperatura mínima para hoy en la región es de 4 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.